10 de la mañana con 12 minutos, 13 grados la temperatura en la ciudad de Cañuela, Cielo nublado, sin lluvias, por lo menos por ahora Empezamos a desandar con protagonistas en el aire esta jornada de jueves lo adelantábamos hace un rato y vamos a estar dialogando entre otras figuras con la Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y también referente de la agrupación La Cámpora, Laura Alonso, quien está del otro lado. Laura, buen día, Enzo te saluda, ¿cómo te va? ¿La perdimos? Vamos a ver si la podemos recuperar a eh, la Secretaria de Inclusión Social de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referente de la agrupación La Cámpora, Jorge adelantaba hace un rato que independientemente de su, de su eh, funcionalidad en eh, la órbita del Gobierno Nacional y de su rol como eh, referente política, en este caso, de la agrupación La Cámpora, también tiene una participación en lo que hace al proyecto de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. De hecho, lo, lo citó a este tema el, el propio administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, en su momento, cuando eh, se refirió puntualmente al proyecto y demás, y la semana pasada eh, fue uno de los ejes del acto que encabezó Sergio Massa aquí en Cañuelas y que contó justamente con la presencia de Laura Alonso, que ahora sí creo que está del otro lado. Laura, buen día, Enzo, te saluda, ¿cómo te va? Hola, buen día, Enzo. ¿Cómo estás? Buenos días a todos y a todas del otro lado de la audiencia. Bien, acá estamos. ¿Y vos cómo transitas estos últimos días de campaña? Eh, bueno, trabajando mucho, eh, la verdad es que bueno, nosotros tenemos, yo particularmente tengo una responsabilidad muy importante en la gestión, así que estamos abocados a seguir trabajando en la gestión y obviamente cuando nos podemos hacer un hueco y cuando los tiempos y las responsabilidades que tenemos nos lo permiten, estamos en el territorio haciendo campaña, el sábado estuvimos acompañando a Marisa en algunas mesas este, entregando y acercando la propuesta y la boleta y bueno, la verdad es que de lunes a viernes tenemos una responsabilidad muy grande en el Estado Nacional, así que, bueno, acompañamos este, como, como podemos, este fundamentalmente entendiendo que el mayor acompañamiento es poder cumplir nuestras responsabilidades lo mejor posible. Eh, ¿Y qué devolución encontraste el sábado cuando te tocó la experiencia justamente de, del vínculo con el vecino? Muy buena, la verdad es que en general la gente se acerca eh, de un modo este, muy, este, muy agradable a, a conversar. Creo yo que, que hay una comprensión de las enormes dificultades que nos tocaron atravesar. Justo este fin de semana pasado el presidente publicó un artículo ¿no? que, que planteaba eso justamente, que al día 99 de gestión nos agarró Esta crisis, este desastre humanitario que atraviesa todo el planeta, y bueno, y particularmente a la Argentina, la agarró en una situación muy especial. Nosotros, a mí, puntualmente me toca gestionar la política alimentaria a nivel nacional y siempre decimos que nosotros ya asumimos el gobierno el 10 de diciembre de 2019 de manos de, del macrismo con la emergencia alimentaria declarada, ¿no? Ya el desastre social y económico estaba producido producto de cuatro años de políticas neoliberales Y, este, bueno, la, la situación de nuestro país era extremadamente delicada ya antes de este, la llegada de la pandemia. Desde ya la pandemia agudizó esos problemas sociales, esos problemas económicos que acarreaba la Argentina y, bueno, nos encontró, por, por suerte o porque la voluntad de los argentinos quiso, con un gobierno que tenía este, un cambio de prioridades claramente y que, como dijo el Presidente, estuvieron en nuestra agenda de las políticas públicas primero a los últimos y entonces se destinaron todos los recursos que fueron necesarios, en principio en relación a lo que a mí me toca, para que no le falte el plato de comida a ningún argentino. ¿Y la conclusión de todo eso cuál es? ¿Es lo que se va a ver reflejado en las urnas? En y parte, tal vez sea una foto. Que, que... Mira, nosotros esperamos que sí, nosotros entendemos que el pueblo argentino no quiere volver para atrás, creo que está muy presente en todos los argentinos y particularmente en los bonaerenses, ¿no? porque no hay que olvidarse de, del rol de María Eugenia Vidal acompañando las políticas de Mauricio Macri, lo que han significado en el deterioro de la calidad de vida y que a pesar de todas las dificultades que, que hemos tenido, hoy tenemos un gobierno nacional, provincial y que por supuesto tiene continuidad en el gobierno municipal, que este, trabaja todos los días para poder este, mejorar la calidad de vida de, de todos los argentinos, de los bonaerenses. La verdad es que seguro que tenemos este, cuestiones pendientes, cuestiones que todavía no, no se han podido resolver, eh, pero desde ya lo que está claro es que hay un rumbo y ese rumbo tiene que ver con reactivar nuestro país, con reactivar la economía, con recuperar el empleo, con recuperar la capacidad de compra del salario, y en ese sentido se desarrollan todos y cada uno de los días de gestión una política, una, distintas iniciativas y distintas políticas públicas que van en ese sentido. Yo creo que el domingo la gente va a valorar eso, va a valorar la película, va a valorar este, justamente todos los esfuerzos y todas las políticas que, que han llegado al territorio para poder sobrellevar esta situación tan crítica y tan difícil y, y va a haber una apuesta al futuro. Estamos dialogando con Laura Alonso, Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referente también de la agrupación La Cámpora. En el acto que se desarrolló la semana pasada en el Parque Industrial, del cual formaste parte, Uno de los ejes del mismo fue el anuncio de que va a llegar al Parlamento en el transcurso de los próximos eh, dos meses el proyecto de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado que tendrá sede aquí en Cañuelas. Y en su momento incluso se te mencionó como alguien eh, relevante en torno a eh, par la participación sobre este proyecto en materia educativa que atraviesa incluso a la ciudad de Cañuelas. ¿Qué reflexión te merece el tema? Claro, sin duda tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? La llegada de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado al distrito, a Cañuelas, tiene que ver con eh, una cuestión más amplia, que es cómo nosotros concebimos como proyecto político el modelo de desarrollo nacional, El modelo de desarrollo nacional vinculado a la industrialización, a la generación de manufacturas y a la posibilidad también de poder exportar hacia el mundo este, productos que incluyan valor agregado. Y ese valor agregado no es ni más, tiene que tener un correlato, no es ni más ni menos que también la posibilidad de poder tener eh, gente, eh, gente compatriotas formados, mano de obra calificada, que pueda también agregar valor a lo que, a lo que producimos. Y en ese plano de. El proceso de desarrollo que, que nosotros concebimos, entendemos que Cañuelas es un enclave central en la, en la fundamental, en la provincia de Buenos Aires, y que todas la, las este, cuestiones que se vienen dando en el distrito vinculadas al desarrollo productivo necesitan y ameritan la creación de una universidad nacional que pueda formar vecinos y vecinas que puedan este, tener este, también perspectivas de salidas laborales vinculadas a ese ese desarrollo que se está dando en la región. Así que estamos eh, muy, muy expectantes, el proyecto ya está en el Congreso, en realidad lo que anunció días atrás Sergio Massa es que el proyecto ya tiene el beneplácito, ya tiene la aprobación del Consejo Interuniversitario Nacional, es, requiere, digamos, en el proceso de tramitación, de creación de todas las universidades nacionales, que previo al tratamiento en el Congreso, eh, los proyectos tengan la aprobación de este, de este consejo, que es el consejo que reúne a todos los rectores de las universidades nacionales de todo el país, y bueno, ya cuenta con esa, con esa aprobación, así que ahora resta el trámite parlamentario, que es que se trate en comisión en, el, en, el, en la Cámara de Diputados, posteriormente que se trate en el recinto y luego que pase a senadores. ¿Y los pasos siguientes cuáles son? Y no digo que hables con precisión de cirujana de, de tiempos, pero más o menos, eh, de acuerdo a tu experiencia, incluso qué parámetros de tiempo se pueden dar. Mirá, entendemos que, que probablemente este sea algo que, que se resuelva Este, en, el, en el término de lo que es este año legislativo. Entiendo que hay un compromiso muy fuerte también del Poder Ejecutivo de poder acompañar el proyecto de creación de esta universidad y de otras en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Así que este, esperemos que se dé en, en, en el plazo de, de este año por lo menos la media sanción de diputados y posteriormente la sanción definitiva con la otra media sanción de senadores. La verdad que es un proyecto que viene... Ya venimos trabajando hace varios años, lo presentó Gustavo Arrieta este, en el año 2015 cuando él era diputado nacional. En ese momento yo era subsecretaria de políticas universitarias, recuerdo mucho a ver, a, que, que hemos trabajado en conjunto este, el proyecto. Lo, Gustavo acercó la, la iniciativa al ministerio y la verdad que, que la, la vimos con muy buenos ojos en ese momento. Después, digamos, la, el cambio de prioridades que implicó la llegada de Macri al gobierno hizo que se hubiera truncado la posibilidad de que la universidad sea aprobada y que finalmente se ponga en marcha, y en el año 2019, este, yo siendo diputada nacional, volví a representar el proyecto que volvió a cobrar Estado parlamentario y hoy hay otra compañera del bloque que, que está impulsando también la posibilidad de que, de que se sancione. ¿Cuándo podría estar funcionando? Mira, depende, como te decía recién, de, de los tiempos del Parlamento para que se apruebe, pero entendemos que digamos, una vez que se apruebe lleva a tiempo, digamos, la apuesta un tiempo la, la puesta en marcha, eh, pero entendemos que, que rápidamente si, si todo sucede digamos como tiene que suceder en el transcurso del 2022 puede ser una realidad en el distrito este, la, la existencia de la universidad. Porque en realidad es eh, armar una universidad de cero con todo lo que eso conlleva en términos administrativos y técnicos. Exactamente, es la puesta en marcha de una nueva institucionalidad. Yo estuve muy vinculada a ese proceso de expansión del sistema universitario durante el segundo gobierno de, de Cristina, durante todo el segundo gobierno de Cristina Kirchner, yo fui subsecretaria de Políticas Universitarias y viví muy de cerca todo lo que fue la creación de todas esas nuevas universidades que se dieron en el país y particularmente en la provincia de Buenos Aires y con voluntad política es algo que se puede hacer muy rápidamente y bien. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, ¿Cómo te imaginás el domingo allá por las más o menos, minutos más, minutos menos, 11 de la noche. Nos imaginamos con la enorme responsabilidad de tener este, digamos, en nuestras manos la ratificación del rumbo de, que venimos llevando desde el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Municipal. Gracias por el tiempo, por estos minutos, que tengas una buena semana de trabajo. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Laura Alonso, Secretaria de Inclusión Social de la Nación, forma parte justamente de la órbita del eh, Ministerio de Desarrollo Social y es referente de la agrupación La Cámpora. Esto es La Batalla Cultural Con la conducción de Enzo y equipo En la FM 88.1 La Radio Líder Estos dos años, sin duda, han sido difíciles Sin embargo, al igual que vos